el gustazo de tener este invitado de la mañana, que es el profesor Alcion Cheroni, eh, profesor, hombre de la Universidad de la República, epistemólogo, el responsable de que muchos de nosotros hayamos acercado, o nos hayan acercado a esta rama, no la epistemología, de que es, y que sabemos que compartimos esto con muchos oyentes. Buen día, profesor, ¿cómo está? Buen Todos bien, todos bien acá, disfrutando. El cielo está perfecto, acá lo vemos, celestísimo. Como decía recién la compañera, dice, es un día ¿no? verdaderamente precioso. Exactamente, que levanta el ánimo. Y bueno, nosotros convocándote al Sion porque eh, sigue avanzando una campaña electoral que, que no uno no escucha propuestas, no se escuchan debates sobre los temas principales que puedan ayudar a que uno se defina, ¿no? Eh, con respecto a todas esas cosas Pero sí aparece eh, Permanentemente Todo lo que es referido a la ciencia Y yo creo que a esta altura más a la tecnología A que todo Porque la tecnología hoy lo permite Porque la tecnología Se sí avanza Porque la tecnología eh, Es el tema en todo el mundo Y capaz que pueda haber gente que piense Bueno, yo en eso no tengo nada que ver Yo no no uso maquinitas, ¿no? como que no tiene que ver con la vida de todos los días. no Por eso queríamos entrar un poco en tema eh, sobre si está alejada o debe estar alejado de un programa de un partido político, esta área ¿no? de la ciencia y la tecnología. Y en todo caso, si es para que se ocupen en un taller los expertos. Bueno, por supuesto que no, no debe estar alejado Y en cierto sentido no está alejado porque todo el mundo habla de ciencia tecnología innovación y algunas otras cosas más que tienen referencia con esto sí. y han surgido ahora voy a decir en los últimos tiempos este nuevas expresiones de ese desarrollo científico tecnológico como la llamada la mal llamada inteligencia artificial ¿no? porque trasladar una máquina a la inteligencia y hacer de una máquina inteligente es de evaluar totalmente la capacidad de inteligencia de producción del pensamiento humano pero eso dejémoslo por costado sí, ahora no pero sí, Entonces, sí, pero es bien importante, bien sí, importante. Sí, sí, sí, no, es, es realmente es importante sí porque hay un enganche esta expresión es Para mí es correcta y un enganche hacia la gente creyéndole que esto le va a solucionar la vida, ¿no? Sí, este, y, y bueno, que le saca trabajo. Y que le saca Es decir, hay una serie de acontecimientos que se interrelacionan con el desarrollo científico-tecnológico que producen efectos en, en otras áreas, ¿no? Efectos uh -huh. económicos, efectos de carácter social, etcétera ¿no? Y sobre eso, precisamente, es un... que está introducido en la en esta propuesta de transformación que hacemos con el previsito de la social, porque se habla mucho de, de, de la extensión de la vida humana, se habla mucho de los nuevos planteamientos que se dan en el desarrollo del trabajo, del, tra del trabajo, de las relaciones laborales, y ahí aparece todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Es decir, incluso las sentimos continuamente. Es un... yo declaro que no no... No soy muy adicto a ver televisión ni, ni a escuchar mucho la radio, ¿no? es que, Bueno, la radio me gusta mucho, mucho más que la televisión. Yo escucho radio, sí. Pero a veces eludo o trato de eludir las expresiones que se hacen vulgarmente en el sentido este porque veo que que se está vulgarizando temas que son importantes para la vida social, no para la vida la, la interrelación social. Y la ciencia y la tecnología tienen mucho que ver. A, muchas veces aparecen como algo muy separado de nosotros, este, los matemáticos por allá, los, los los físicos por el otro lado, etcétera no Como una separación de, te, de, de científicos que están más allá de nuestra propia capacidad de conocimiento. Evidentemente, para tener un conocimiento relativamente interesante sobre estas ciencias, este formales como las matemáticas, etcétera, o la física o la ciencias naturales, requiere cierto entrenamiento y cierto, digamos, comprensión de las terminologías usuales. Pero en, en definitiva nos podemos entender sin necesidad de muchos esfuerzos, ¿no? En el sentido del esfuerzo común que tenemos para entender las cosas. Y... y, y como que nos envuelven sobre esto, no mucho, hablamos mucho, mucho de, de tecnología, de las nuevas tecnologías, etcétera, de la, de la nueva revolución científica, científica, etcétera, lo que pasa es que eh, normalmente, y esto es una observación, una observación que, que hago desde que aprendí algo sobre esto, y que, que me interesé sobre estos temas, Eh, que lo que perdemos de vista en es en qué mundo vivimos, en qué región vivimos y en qué país vivimos. Es decir, acá se pierde, o, o se pierde no, se trata de ocultar, se habla de ciencia, tecnología, innovación, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, sin contextualizarla, es decir, sin integrarlas a las relaciones económicas y sociales en las cuales vivimos. Y esto es muy claro. Por algo han desaparecido algunos conceptos que están, digamos, definidos por palabras, ¿no? Sí. Por algo se habla poco del capitalismo, por algo se habla menos del imperialismo, es decir, de la existencia real de las relaciones de carácter económico y sociales que predominan en el mundo, ¿no? Y, y por tanto si oculta la, condi la condición que tenemos en nuestro país, ¿no? La condición de país este eh, eh, digamos eh, eh, trazado por una relación con de dependencia con el imperialismo yo escucho de tarde los miércoles de tarde eh, la, la audición que tiene el compañero abella que es muy interesante donde él remarca esto ¿no? va remarcando en qué país vivimos es un país capitalista es un país dependiente etcétera porque para tratar estos temas esto es importante es clave es clave, si no no entendemos es el si no no es que no entendamos, sino que se nuestra nuestro entendimiento digamos se dirige a una comprensión no realmente este, clara y real sobre la situación de estos, ¿no? de esto. Eh, si me permitís una simple sí. un simple recuerdo, ¿no? estaba estaba hoy estaba ayer mejor dicho, estaba ordenando algunos papeles y me aparecieron una serie de recortes que tenían De, de, de diarios argentinos y uruguayos de la época de la dictadura ¿no? el año del año 1978 el, el, el diario El Día y El País acá en el Uruguay ¿Sí? y fundamentalmente diarios argentinos entre ellos La Nación y Clarín sucedió algo interesante en, en la dictadura argentina hubo un señor en Córdoba un general en Córdoba que se le ocurrió suprimir de la educación universitaria es decir del sistema educativo de, la, de alto ¿no? en el grado de universidad las matemáticas modernas se le ocurrió eso y decretó que las matemáticas modernas conducían al comunismo entonces por lo tanto por lo tanto había que suprimirla que sí. Ramó dentro de las condiciones de represión brutal que había en ese momento tanto en Argentina como en uruguay alguna una discusión porque algunos científicos es si se vieron acorralados primero los profesores que quedaban claro. que, que matemática modernas no porque encontró en una expresión de las matemáticas modernas que la palabra vector era una palabra, era digamos un vocablo que tenía desde el punto de vista político, un contenido comunista que por ahí educaba a los jóvenes al comunismo. Es decir, esto fue algo... Es decir, es relevante de lo que puede suceder con, el, con la ciencia, incluso con las ciencias formales, ¿no? Hubo, hubo discusiones de, de todo tipo, ¿no? este El diario La Nación de la Argentina publicó una serie de, de, de reportajes, fundamentalmente a Sábato, Ernesto sábado que muchos lo conocen por, por ser escritor y novelista, pero que fue un gran físico y matemático. Esa fue su formación, que se a decir, no, miren, esto no, no, uno no puede... Es decir, vuelvo a decir, dentro de las condiciones que se podía permitir en aquella época, observar observar a un general que hablaba de ciencia, ¿no? entonces hubo todo eso es decir y ahí se planteó el problema de ideología y matemáticas modernas la relación de, de las ciencias de estas ciencias puras o, o ciencias básicas sobre las relaciones sociales, su incidencia importante en el proceso económico etcétera es decir. La, la ciencia incide total y, y de manera... Yo simplemente recor recordaba esto porque me pareció... Es decir, había olvidado el, el, ese acontecimiento tre tremendo, ¿no? Sobre esto, ¿no? Incluso por otras observaciones, incluso acá el diario El País... El País de Nuestro escribió un, un artículo que se llamaba Euclides Onaides... Donde el país refutaba al general... Este general era... Eh, se, se pasó, ¿no? Se pasó... De, de, de, de, de digamos de ruta ¿no? pero sí. logró uh -huh. su, logró un periodo de supresión de esa enseñanza ¿no? sí, sí, quiere sí. decir que la ciencia tiene que ver mucho con la política claro. está directamente vinculada con la política uh -huh. y la tecnología la tecnología es un proceso que se desarrolla de, de, de, de impulso para de, digamos dentro de un sistema como el sistema capitalista es un proceso inter, interesado en, en el de las fuerzas productivas no es decir de las fuerzas materiales del proceso de, económico entonces por lo tanto a, aunque uno piense que el campo de las ciencias básicas ciencias formales como la matemática incluso en el campo de la, de la filosofía de la lógica etcétera no inciden sobre esto tienen una incidencia a través de toda la de, de, de, de, de su in, de su inversión o de su inclusión en el proceso económico. Lo que pasa es que si olvidamos que vivimos en un en un mundo de dominio de capitalismo, lo que estamos olvidando qué representa para el capitalismo la ciencia y la tecnología. Es decir, eh, hoy vemos hoy vemos digamos claramente qué lo que representa. Es decir, La ciencia y la tecnología se colocan al servicio de los negocios de, de las empresas capitalistas. Es decir, eh, en UPM, para poner un ejemplo, trabajan muchos científicos y tecnólogos. Sí. Tecnólogos que, que, digamos, dirigen las máquinas, construyen operativos de, de, de trabajo, incluso en el campo de la administración, etcétera no Y a su vez, el aspecto científico, es decir, la producción de celulosa es un proceso que tiene un camino de investigación científica que esta empresa, que esta empresa del cual esta empresa se ha apropiado y produce beneficios a su desarrollo. Eso es, digamos, es casi un, un digamos una cosa normal en el sistema, ¿no? Eh, yo no sé si por ahí podemos encauzar sí, esta sí, conversación, claro. ¿no? Sí, eh, claro. Profesor, buen día. Buenos días, eh, ¿qué tal? Justamente en ese desarrollo de lo que es la ciencia y la tecnología eh, en un país, el papel que obviamente juega el Estado, el gobierno, según los intereses a los que responde, también a uno le viene a la mente la actual transformación educativa que se viene desarrollando en este país, que no deja de tener determinados intereses, ¿no?, al respecto. Pero por supuesto, sí. Es decir... Hablemos directamente de cuáles son los intereses, ¿no? Uh -huh. Es decir, intereses de servicio de un sector de, de dominio económico que es la burguesía y fundamentalmente porque acá lo que se lo que está representando los sistemas políticos es los es, son representando los intereses del capitalismo financiero internacional. El otro día, hace unos días, mejor dicho, el 28 de agosto se inauguró en la Facultad de Medicina un laboratorio. Sí. Que es un laboratorio, que es un que es un programa de desarrollo científico, tecnológico y productivo, un programa de alimentos y salud humana. Sí, país le pusieron de sigla, ¿no? PAIS. No, sí, con Y por claro. alimentos y salud. Exacto. Está. decir, ese ese fue un acto público que sí para la Facultad de Medicina, porque allí se instaló el laboratorio, que tuvo tres tres actores importantes políticos, económicos y el, el principal actor de ese, de, de ese emprendimiento, de ese importante emprendimiento, ¿no? Sí. Fue el, el director o el presidente del DIT. Estaba presente el presidente del DIT. Estaba presente un representante de jerarquía política, el presidente de la república Y estuvo presente quien dirige este laboratorio que es un destacado científico que es el doctor Rafael Radi. Que además es, es el presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Exacto, y a su Muy vez su... y a su vez sí, claro, no, es una personalidad científica en el plano de la científica de altísima calidad, calificación, e intervención y reconocimiento internacional. No hace mucho este ingresó por por por digamos por porque el Papa Francisco lo, lo incluyó en la Academia Pontificia, la Academia Vaticana, ah, la Academia de Ciencia del Vaticano. No no estamos frente a personas. Ninguna de las tres personalidades que estuvieron presentes son un accidente. Re no repetí, son... ¿cuáles son las tres personalidades? ¿Radio? El, pe el, presidente, el presidente del BID. Ahí está. El Ahí. presidente de la República. Ah, claro. Y el y quién es el, el digamos, el director de este programa, ¿no? Del sí. programa de PAIS, sí. que es el doctor Rafael Radel cual que decir se, se, se habló mucho se habló mucho de lo que era de las máquinas que había etcétera pero se elogió al el, bid digamos el, el, el, el, el, el, el actor más importante de esta trilogía no era ni el presidente de la república ni el doctor rafael rara es el bid qué el bid financió este emprendimiento con 6 millones de dólares se Y esta es la relación más clara que existe en el sistema capitalista de la relación entre producción y así es el que manda. Sí, sí, sí, sí. Yo, ustedes están cansados de escucharme. Y en mi casa y en mis estudiantes se cansaron de escucharme, que yo siempre menciono a Kant. Mm -hmm. Y Kant dijo en un en un en un trabajo que hizo sobre que se llama ¿Qué es la Ilustración? Ah, ¿no? es decir, sintetizo lo que dijo mm. el que paga conoce el que paga es dueño del conocimiento es eso, sí. eso esa es la relación que la, que la ciencia hace en términos abstractos porque la ciencia no es una abstracción mm. la ciencia es un sistema científico una estructura institucional que integra gente hombres, mujeres, etcétera que trabaja en la producción de conocimiento pero este sistema esta estructura está sometida a quien la financia y en el capitalismo quien financia esto, es decir la burguesía es eh, son son los dueños de la ciencia sí. se apropian del conocimiento allá en sus lejanas épocas cuando Marx escribió el Capital en 1867 por ahí allí, o 64 perdón las fechas no las tengo muy sí. presentes sí. ahora, perdón, disculpo pero fue en esa época Marx escribió Al capital no le cuesta nada la ciencia, circula gratuitamente, se apropia de eso, ¿no? Ahora ya no, ahora ya ahora tiene que incorporar al científico al sistema y pagarle para que produzca ciencia. Pero el científico no es dueño de ese conocimiento, el es dueño de quien financia. El financiador es el que, el que maneja esto, el que tiene en sus manos este, la, la capacidad de recibir de quienes producen ciencia este el, el producto al cual, el cual le va a servir para el desarrollo de su negocio la ciencia se introduce en el proceso eh, productivo a través de la tecnología entre otras cosas a través de la tecnología y capta y capta es decir es una captación eh, para para para el eh, eh, para la burguesía la burguesía utiliza la ciencia en ese en ese proceso y obtener mejores beneficios por eso. La introducción de ciencia y tecnología en el proceso económico produce un efecto que es un efecto realmente no beneficioso para el trabajador, porque claro. produce lo que uh -huh. se llama este desocupación tecnológica. Es decir, yo pongo una máquina y desaparecen 20 obreros porque la máquina trabaja por 20 obreros. Sí. Y esto es, un, esto es una situación lejana con aquellos que quemaban las máquinas, las rompían, hasta que más les indico, no rompan las máquinas. El objetivo es el dueño de las máquinas, no sí, las máquinas. Es quien tiene quien realizó esta relación desde que la máquina se le, se la meten a ustedes para ser un competidor de ustedes. Y es lo que está pasando ahora, lo sí, vemos sí. continuamente todos los días. Más Quiero profundizado decir... todavía, sí, más grave. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Como más profundizado, más grave. Ya claro, ni se acercan porque... a las máquinas, no claro, hay máquinas. Claro, porque además ahora todo el mundo... Está con la inteligencia artificial que sí. le soluciona todos los problemas, y para qué queremos hasta pensar, como decía Kant. Sí. ¿Para qué tenemos para, para qué queremos pensar si hay una máquina que piensa por mí? Ya lo ¿no? están diciendo eso sí, sí, sí, claro, sí está ahí, está presente, está presente y, mu y muchos y muchos de nosotros ingenuamente vamos aceptando esto. Sí. Es un proceso ideológico de enajenación que, que nos hace nos hace enajenar nuestra personalidad hacia un instrumento que nosotros producimos, sí. no directamente, sí. no Estoy hablando por mí persona está, utilizando, otras se está Entonces, utilizando por por ejemplo profesor en, en los estudiantes del liceo eh, sí. la inteligencia artificial para resumir por ejemplo determinados textos exacto y a su vez a su vez el mecanismo que se ha hecho porque tú hablabas recién de la reforma de, esto, sí. de, de, de educativa esto que se ha hecho uh -huh. eso es un instrumento también eso educación para estar al servicio de la inteligencia artificial porque el dueño de la inteligencia artificial es el capital financiero, sí. es el BID, para poner el caso este de, actual, ¿no? sí, sí. El, el, que da, el, el que tiene, digamos, directa vinculación con lo que hablamos es el BID, es el Fondo Monetario Internacional, son las grandes empresas internacionales, las llamadas eh, este, empresas multinacionales, que son empresas al servicio del capital financiero, financian, financian dominando, financian apropiándose sí. financian conduciendo pero hacen algo más todavía se introduce y esto lo tenemos en lo que tú llamabas lo que tú este, sí. señalabas con con, los, con estas nuevas modalidades educativas las competencias porque sí. eso es el capitalismo es introducir la competencia en todo aunque la endulcore con otras cosas aunque me educo, ah, voy a hacer competencias entre tal y tal asignatura, y eso no esto es la competencia capitalista, es decir, es desarrollar una actividad de contradicciones adentro de un sistema para apropiarse del conocimiento, en este caso, y educar a quienes están, digamos, preparándose para eso, de ser agentes, es decir, agentes, agentes al servicio de eso. Yo no tengo nada contra la máquina, no, no no soy ludista, ah, que, que dice dicen para afuera, al contrario. No. Pero eh, uno de los, de los de los proyectos en el cual se educa desde niño al desde niño hasta el joven a hacerse dependiente de la máquina está atasado por el plan Saribal, es decir, el niño empieza eh, no, no puede vivir sin el, sin, sin la saybalita. Sí, no sí, puede exacto. vivir ya con computadora. Exacto. No se puede vivir sin sin estos procesos tecnológicos que nos que nos adelantan las soluciones a los problemas. Cuando nosotros deberíamos resolver esos problemas de otra forma, se debe educar para resolver los problemas no no no utilizando el instrumento como si fuera un fin, sino utilizando el instrumento como lo que es un medio para conocer. Acción. ¿me ¿Es sí, dejas hacer una pequeña pausa y seguimos? Sí, sí. Claro. Ya seguimos con el profesor Alción Cheroni. Bueno, seguimos conversando en esta mañana con el profesor Alción Cheroni. Vamos a cumplir con algunos mensajes que van llegando. Horacio que nos escribe dice buenos días. Hoy en clase con Alción, mis saludos y gracias, dice Horacio Nelson, manda estos mensajes. Buen día compañeros, ya que el señor Cheroni, muchas gracias por presentarlo, y habla de la prohibición de términos. Recuerdo que también la dictadura hizo quemar una partida de libros que venía de España, porque se llamaba, el título del libro era La Cuba Electrolítica hace falta más explicaciones un abrazo, hasta luego agrega otro audio papá, cómo era aquella aplicación que ustedes usaban antes que se llamaba cerebro ahí eh, los audios de Nelson y Carlos Tana. Amir también manda este audio buenos días brillante como siempre el profesor alción Cheroni recordaba en estos días como eh, con la embestida de estos Ci frente amplistas por el no notables de la academia, eh, burócratas gubernamentales en su tiempo, parlamentarios que poco han hecho por la clase trabajadora de nuestro país la clase social mayoritaria. Este, recordaba a gran ingeniero y matemático macera, que una organización de la NASA pidió por su libertad durante la dictadura porque cuando se enteraron que el mismo estaba preso de la dictadura recordaron que una de las fórmulas matemáticas que se utilizaba para la construcción de naves espaciales venía del ingeniero Macera el mismo ingeniero Macera que escribió el libro ¿Quién vacía el sobre de la quincena? Increíble, lo del conocimiento, lo del pueblo, para el pueblo, lo que es del pueblo. En latín, vanitas, e vanitas, e per vanitas, vanidad de vanidades, y, y siempre vanidad. vanidades. Gracias, Alción Cheroni, por esta sabiduría popular y sus grandes conocimientos sobre la misma. Abrazo a todos. Bueno, ahí estaba el mensaje que estaba enviando Carlos Amir. Muy bien. Bueno, Cheroni, no sé si quieres hacer algún comentario de lo que has escuchado de los oyentes. Pero el agradecimiento de quienes digamos han hablado. Este, fundamentalmente le agradezco mucho, escucho su programa. Este, y sí, es decir nuestra tarea fue esa no más, de un poco visualizar otras cosas y abrir otras fronteras para la comprensión de problemas de este tipo Muy eh, bien no, Yo recuerdo algo decir, No, no, te escuchamos un, te escuchamos quien, quien habló recién dijo que en la época de la dictadura hubo un libro suprimido porque de, decía determinadas cosas y ya entendieron mal lo que era La, la Cuba vida. Electrolítica Sí, claro <ríe> cosa. Pero allá en la época de Marx Marx contó un, un, una anécdota de su vida joven, joven, joven ¿no? 20 añero cuando iba a la universidad, que hubo una especie de ahí de, de, de gobernador en Alemania, en donde había ¿no? la universidad de bon por ahí, que suprimió la divina comedia, con el cuento de que con las cosas divinas no se debería hacer comedia. ¿Ah? Y esto es constante, sí, esto sí. es constante. Es decir, las reacciones más exageradas, más extremistas, dentro de la concesión de la burguesía, están estos. Son las, esas versiones... Y en las dictaduras en general aparecen estos personajes que, que entienden como entienden lo que es el conocimiento, etcétera y suprime en, en, en América Latina hubo una sola dictadura que tuvo... Sola dictadura, yo no estoy no estoy elogiando, por favor. Simplemente estoy diciendo que la dictadura brasileña tuvo conciencia de alguno de estos problemas y no liquidó brutalmente a sus estamentos científicos y tecnológicos es decir, muchos de los, de los militares que dijeron la dictadura brasileña tuvieron conciencia de que los necesitaban lo que hablaba un compañero de la intervención de Macera en estos procesos es eso, es un científico, matemático como era Macera, un gran matemático, que esta dictadura Lo torturó lo metió preso etcétera que no digamos eh, decir que, que, que acometióse cuando los otros cuando el capital financiero internacional sabe el valor que produce el conocimiento tienen valor incluso respetan esa digamos esa calidad acá vemos que que, que, que, que estas cosas nos muestran Cuáles son las reacciones de unos y otros, quemar quemar libros, etcétera. Ese es el fascismo total que lleva a esto, no tienen miedo a, a los libros. Claro, es lógico que le tenga miedo, ¿no? Es decir, la lectura, incluso la lectura de cosas hasta banales produce reacciones. El lector va va, va aprendiendo cosas, se va se va entusiasmando por algo y empieza a criticar al, al autor y eso eso hace funcionar el cerebro, como decía uno quién uno de quienes de quienes llamaron recién es decir el problema es el cerebro Eh, no lo que hay que neutralizar es el cerebro porque el cerebro tiene una potencia la capacidad cerebral tiene una potencia crítica ¿no? uno aprende a través de a través de negar a través de criticar se aprende así, a través de dudar eso lo, ense, eso lo enseñó un señor que se llama Descartes ¿no? que escribió una cosa que se llama el discurso del método y esa es su enseñanza la razón pertenece al, a todos no hay una razón exclusiva lo, lo que pasa es que hay que estimularla ¿y cómo se estimula? dudando y en la y en ciencia y en conocimiento y en la actividad normal lo que lo que uno debe debe dudar pero dudar no para eliminar sino dudar para crear para recrear para cambiar para transformar es de la autoridad la ciencia no se construye nunca por autoridad antes claro. este tenido que se le ocurrió suprimir las matemáticas modernas era un bruto pero un peligro no porque porque negaba eso se dio cuenta lo que podía pasar, por supuesto, se dio cuenta que la gente pensaba a él lo sacaban. Sí. Y eso es lo que pasó en definitiva en Argentina con esto. Como va a pasar con todos quienes actúan de esa forma. Porque en, en, en definitiva no somos eh, escarabajos, no somos cascarudos. Tenemos un, tenemos una capacidad de cerebro que va creciendo. Nuestra estructura, nuestra estructura de cabeza permite que el cerebro crezca, no se atrofia lo que pasa claro. es que lo quieren atrofiar, ese es el claro. problema. En es esto, decir... Alción, eh, todo este proceso eh, que está cada vez más sobre la mesa, los titulares, ¿no?, o los slogans, eh, sobre el avance de la ciencia, especialmente de la tecnología, la tecnología en las comunicaciones, que también es un capítulo súper importante de esta época. Una cosa que, eh, no sé, uno podría poner como base, vos dirás, no se mandan solos esos procesos, hacia dónde va la investigación, hacia dónde va el avance no se manda solo, ¿quién tiene que liderar eso? es decir, uno supone que lo que tiene que liderar son científicos es decir, esa es la, la, la premisa sí. el científico es decir, el científico es, eh, dentro de una, de una estructura como la, como la nuestra el científico está preparado para eso exactamente, ¿sabes por normal. qué te pregunto? porque si uno mira en esta época en estos últimos tiempos además, se ha acrecentado mucho, aparece como que los indiscutidos y los que van arriba en realidad son empresarios. Elon Musk, que puede ser el más conocido de todos, el que ahora hay un lío bárbaro con Brasil y demás. Eh, es un empresario, no ¿Sí? es un científico, es un empresario. Y pareciera como que Los capos de la cosa son Elon Musk y otros como él, ¿no? Claro, los que venden lo que más... viajes a la luna, sí, sí, este, sí, todo ese pero, tipo de cosas. Pero lo que hay que tener en cuenta cómo se construye el sistema científico en el capitalismo. A partir de la revolución inicial se estableció una forma de construcción, sí. ¿no? Es decir, eh, Galileo hacía sus cosas y allá andaba el poder Galileo, digamos, litigando con los con quienes le pagaba ¿no? El Galileo... Vivía de eso y pagó eso, pagó la dependencia de esa época, ¿no? Fue condenado, etcétera, porque las lo que hacía Galileo alteraba toda la visión que se tenía, no solo sobre el universo, sino sobre la sociedad, cambiaba todo, era un, era una bomba de tiempo que estalló, y cuando estalló, Galileo pagó el precio a ese estallido. Lo juzgaron, lo condenaron y tuvo que renegar los tres procesos que hace este sistema para dominar y domesticar al científico. El científico es una bomba de tiempo dentro del sistema. Ahora se le prepara. El, el sistema capitalista estableció una estructura. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue transformar al científico, que era un artesano, que hacía sus cosas, que como señor Pastrán tenía el microscopio y lo utilizaba para lo que quería, o no tanto, pero para lo que quería, investigaba por cuenta propia una especie de artesano en la ciencia. Transformó a ese artesano en un trabajador asalariado y lo metió dentro de una empresa, que es el sistema científico. Entonces estableció esa relación y a esa empresa le dio le dio un sistema de control, el que financia controla a través de dos cosas, controla cómo va el dinero, dónde no se sé si invierte, etcétera, etcétera, una administración de carácter contable y además yo que en la cual tiene parte una una, un, una también una digamos una línea de, de, de, de trabajo en el campo de la filosofía y de la lógica que se llama epistemología. El epistemólogo lo que hace es analizar si lo que hace el científico es ciencia. Es un disparate, pero lo que hace. Porque el científico sabe lo que hace. No tiene por qué tener alguien al costado que le diga, mira, esto que estás haciendo en no es ciencia. Por eso toda esta cantidad de libros que sobre epistemología, sobre cómo se formaliza la ciencia, sobre cómo se... Se, se, se trabaja para, para analizar si es ciencia o no etcétera es decir es lo que hacemos nosotros y con eso de repente aburrimos a los estudiantes uh -huh. ¿no? pero el problema es ese sí, hay también. dos actividades dentro del sistema que controlan uh -huh. la producción del conocimiento que controlan al productor que no se les escape que no que no le haga una revolución dentro del sistema y que por supuesto produzca conocimiento porque ¿qué pasa? El científico es una bomba de tiempo, y me explico así, adentro del sistema, porque el científico no puede tener autoridad para, para, para producir conocimiento. El conocimiento no, el conocimiento lucha contra la autoridad. Hoy está establecida una teoría, una concepción, una hipótesis, que va a ser derribada. Sí. Y va a ser derribada porque hay otro que dicen, esto está mal. Y cuando sí. dice, esto está mal, voy a probar que está mal, hay una formalización para probar que está mal. es El, es el, el sistema científico funciona así, a través de... La, la inducción la deducción todas esas cosas que los estudiantes aprenden cuando pasa eso el científico resalte y produce un nuevo conocimiento. lo que pasa a dónde va ese nuevo conocimiento el problema es ese dónde va quién indica cómo va quién indica la, el método quién quién analiza eso quién financia produce eso, es decir, incide en la formalización y en el campo de la investigación. No se investiga cualquier cosa. El laboratorio este que se, se creó, que está trabajando ahora, que empezó, que se inauguró, no investiga cualquier cosa. Investiga determinadas cosas que interesan al financiador, ¿no? lo hace con mucha sutileza, yo lo estoy haciendo brutalmente, yo claro. estoy haciendo una exposición que puede ser rebatida inmediatamente. Bueno, lo que usted dice es que están todos dependiendo, yo no quiero decir eso. Ah. Yo lo que digo es que hay que tener en cuenta es Claro, claro, claro. Hay que tener en cuenta, si no se tiene en cuenta esto, no se entiende por qué se interesan por la ciencia, ¿no? Porque aparece como ese señor con Brasil, inter... ¿por qué un empresario se interesa por la ciencia? Es una cosa sí. insólita, ¿no? ¿Por qué la consistolita, ¿no? Porque la ciencia. Ahora, profesor, ahí qué papel juega los principios y la ética del propio científico esa es la clave amigo. perdón, esa es la clave sí. Marcelo, ¿só tú? No? Sí, sí, sí. Sí, bueno, perdón no. es decir, esa es la clave la clave es esa porque desde el punto de vista etnológico, y perdonen que introduzca esto hay lo que se llama un etos. la ciencia tiene un etos. es decir, tiene una concepción ética la ciencia es universal las ciencias neutras entre la política y la ideología eso es el hecho son partes a su vez el científico tiene que tener una moral, una ética superior para que las presiones que pueda sufrir las supere todo eso, digamos, forma parte de la ciencia como, como digamos como finalidad, como fin alcanzar, no lo alcanza porque están determinados sí. es decir, es como una fábrica porque es una fábrica Porque el sistema científico, eh, eh, digamos, está estructurado como si fuera una fábrica. Es hay división del trabajo, hay tareas administrativas, hay controles, hay horarios, etcétera No no escapa eso. Entonces, como no escapa eso, el que decide, el que determina, en, en definitiva, en definitiva, el que decide y determina lo que hay que hacer, es quien, quien, es quien financia para que se haga esto. Es decir... Por supuesto, y vuelvo acá a la inauguración del laboratorio, el doctor Rafael radi no está sometido a esto, no él inició todo un trabajo de esto y, y fue creativo, ahora al Bill le interesó, sí. ahora sí. apareció alguien que le interesó, ahora apareció el financiador, lo que necesitaba este laboratorio, porque nuestra universidad que tiene pocas financieros no que el gobierno no le da nada, que al contrario, que al contrario, que al contrario, y la reacción que tuvo mucha gente cuando salió el señor presidente es por eso, porque acá no tengo presupuesto, ¿qué haces acá? ¿No? Claro, es claro. una reacción normal frente a gente que, que se da cuenta de que lo que está pasa pasando ahí es lo que es algo que está fuera de lo que realmente pasa, porque el gobierno no da presupuesto. La dimensión está limitado el presupuesto universitario. todavía. Los dos ministros que tienen, el ministro que, la ministra que da presupuesto, el ministro de Economía, y el ministro de Educación y Cultura, dijo que la universidad tenía bastante presupuesto y que no lo sabía gestionar, eso por sí. lo que ha aclararon. Entonces, por lo tanto, cerramos. Ahora, ¿por qué el BID atacó esto? ¿Qué es lo que le interesa al BID? Eso es lo que hay que averiguar, nada más. Sí. ¿Por qué le interesa este programa? Es decir, por supuesto el doctor Raddy, dijo nosotros con el BID ahora podemos tener instrumentos etcétera, es decir hay un es decir, lo que paga el BID es nuestra pobreza es el fondo exceso es sí, sí, sí, nosotros sí, sí. no podemos no. comprar que nos compre otro, ahora cuando se compra eh, cuando cuando otro compra cuando otro compra determina lo que tenemos que hacer con lo que compra Yo no, es decir, en el campo de la investigación científica cuando, a, cuando al investigador le sacaron la producción de sus propios instrumentos Galileo, Galileo con un trabajador que tenía contratado, hacía el telescopio y miraba la luna, lo hacía él, era de él, mm. y, y el resultado de eso era de él, él descubrió todo y lo publicó, eso se terminó para el científico. Es muy el interesante, eh, Alción, leyendo un trabajo tuyo muy, muy interesante, muy importante, que vamos a recomendarle a los oyentes para que lo lean, eh, vos hablás de la historia del Uruguay, una etapa en la que hubo que contratar técnicos de otros países sí, ¿no? sí. y citas a Carlos Quijano donde él dice eh, que había eh, técnicos apátridas nos enseñan eh, como a los tribales a organizar el correo a manejar la mesa de cambios de la república a elaborar censos a hacer reformas agrarias a reorganizar las escuelas a cultivar la tierra a confeccionar presupuestos por programa y hasta criar ganado, pero ahí viene el, el kit de la cosa, dice Quijano, pero bien distinto es elegir y contratar nosotros, nosotros que somos un país, técnicos y maestros, a que esos técnicos nos sean impuestos desde afuera, no era necesario que existieran marbetes, siglas y demás, para que Valle y Eduardo Acevedo, por ejemplo, contrataran a Berger o a Walter o a Carré, que tanto y también nos enseñaron Que tanto y también hicieron por el Uruguay Pero éramos nosotros los que elegíamos A nuestros maestros Éramos nosotros los que le pagábamos Era para nosotros De acuerdo con nuestras necesidades Nuestros propósitos Y nuestras exigencias que trabajaban De nadie más dependían De nadie recibían instrucciones Eran nuestros colaboradores y guías No los servidores De instituciones extranjeras eh, Es decir, ahí Quijano dice todo, ¿no? Está incluso está diciendo lo que está pasando ahora sí. todo ese preámbulo es eso, ¿no? pero dice una cosa importante porque yo, digamos, con un grupo de compañeros que estuvimos trabajando sobre las creaciones de los sistemas científicos en Uruguay nos dimos cuenta que en la época en la segunda presidencia Valle se había hecho algo inédito que fue un sistema científico nacional y estatal este Eh, a eso eh, quijano y entonces no había preparado se estaba preparando es decir venía de, de la época de, de, de las reformas de la enseñanza empezando a preparar gente para una sociedad capitalista industrializada que tenía un enemigo y acá viene la clave de la, de la elección de los de, lo, de los de los técnicos extranjeros el enemigo era Inglaterra Cuando se forman los institutos estatales, cuando se crean todas esas masas de instituto de química, industrial, de geología, de pesca, de, de agronomía, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y las respectivas facultades, se tiene que traer gente de afuera. Y ¿Sí? se traen investigadores, científicos, técnicos, para colocarlos al frente e a instruir a nuestros, a, a nuestros jóvenes. No trajeron ningún inglés no seleccionaron ningún inglés porque el enemigo era Inglaterra es decir, tuvieron una concepción política muy clara para, para estructurar un sistema científico nacional y estatal eso fue lo que hicieron a veces, perdón una evocación personal ¿Sí? hay quienes personalmente me han reprochado que yo siempre elogio a José Valliordón y del valle pues no, sé que eran capitalistas y lo que querían mm. lo que elogio es que ellos nos dan nos dieron una visión de lo que podemos hacer ahora. Sí. De dónde están los que nos pueden ayudar y dónde están los que nos van a oprimir. El BID, el Fondo Monetario Internacional, no son quienes nos van a ayudar. Eso es, eso es la resolución de este problema. ¿Por qué? Porque nos van a introducir intereses que no son los nuestros. Nos van a hacer preparar gente para que siga funcionando pm para aceptar toda la introducción de estos mecanismos empresariales que no son no son de, digamos necesarios para el país al contrario han destruido han destruido perdón la industria nacional en todo en todos los niveles han extranjerizado todo lo que se ha podido y eso es lo que quieren y por eso dan plata si no, no no entregarían ni un, un mitem entonces la, la, la clave está ahí todo para es decir Muchas de las cosas estas pasan por ahí. Yo ahora ya estoy un poco retirado todo esto y estoy fatigado de, de, de muchas de estas cosas porque a veces escucho escucho gente que está a favor de esto. Entonces me sí. viene como una especie de, de, de, de sacudón personal. Sí, es que este, si uno no este, está a favor lo tratan como que no acepta claro, el avance. Pero este, pero este sacudón está dado con ese, esa declaración de los 112 este, economistas. Si quieren que quieren ver lo que supone. esa relación de interrelación pero el capital financiero está ahí, está pesado sí. Di dicen lo que quiere el Fondo Monetario Internacional dice lo que quiere el capital financiero no dicen otra cosa sí. traducen a nivel de su capacidad de, de, de expresión de, y de su capacidad como destacados economistas porque lo son muchos de ellos sí, no Eso, es, decir, eh, eh, es, es claro Ya no, ya no es que hablen los políticos en el sentido de quienes están, digamos, decimiendo quién va a ser presidente, quién va a ser senador, etcétera, que es un disparates las cosas que dice sino que ahora es disparate, porque es un disparate del punto de vista técnico, científico y real para este país. Lo dice gente que tiene un valor de, de, de calidad científica, no son cualquiera lo que están diciendo, y menos son cualquiera cuando se dicen progresistas y izquierdistas. Entonces, la cosa ahí cambia. Entonces, ahí tenemos un conocimiento del servicio de, presentado sí, sí. por quienes. Entonces, está, esas son relaciones que son las que debemos manejar si podemos, etcétera. No, a veces es muy difícil hacer estas explicaciones. Ahora pasó mi compañera por acá, le pregunté si estaba diciendo disparate, porque de repente uno está hablando está hablando, no, no es pues, eh, eh, decir, cuando, cuando hago esto, tengo que Pasaste llamar a alguien el control de calidad, ¿eh? sí, sí, tengo que llamar un control sensato ¿no? que, claro. que, que, que, que me dice mirá, te, no, nadie te va a entender lo que está diciendo pero, Alción, sí. tenemos que ir redondeando, sí, pero hay mensaje aunque sea alguno, Marcelo sí, vamos a escuchar a, a Rina en este audio que nos está mandando Buenos días, profesor. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Usted piensa y existe como Descartes, pero hablando de ese militar, por nombrarlo de alguna manera, nosotros nos damos cuenta que la ignorancia es hermana de la maldad. Realmente, para ser malvado hay que ser muy ignorante, como siempre brillante. Un gusto escucharlo, profesor. Bueno, es un gusto para mí, por supuesto, escucharla, que la escucho muchas veces cuando usted interviene con, con esa caridad de expresión. y por supuesto le agradezco sus, sus manifestaciones, que no no las entiendo perfectamente. Pero acá, bueno. tiene, tiene razón lo que dice Rina. Claro que sí, sí. claro que pa sí. Varela decía una cosa que hay que decirlo la ignorancia no es un derecho, es un abuso, oh. y más abuso es cuando se tiene poder. Hay que grabar eso en algún lado. al sí, sí, sí. eh, Alción, eh, también se comunicó el doctor Guillermo Chiflet, que ah. ya deja un tema planteado. que Vos decías hoy, hablaste de esto y dijiste, bueno, no es para ahora, pero un próximo programa va a tener que ocuparse más del tema inteligencia artificial. Él dice, la escuchando al profesor Cheroni, la inteligencia artificial, cosa excelente, está dirigida por el capitalismo. Quizás cambiando el sistema la inteligencia artificial se dirija a abarcar a todos y no se destruya la naturaleza como primera premisa ya que sin aire, agua, poco importa lo que pienses y manda saludos, dice eh, Chiflet Bueno yo le respondo saludos a Chiflet, con él tuve una comunicación que que, que que no hemos seguido porque yo no anduve bien en los últimos tiempos entonces tuve que, que bajar un poquito mis revoluciones en cuanto a, la, a las comunicaciones pero hemos, nos hemos intercomunicado y, tiene, y y verdaderamente es eso porque el problema ahora es este, es este ¿al servicio de quién? Está? Decir, a, actualmente la ciencia y la tecnología están al servicio del capital una transformación real a pone al servicio de la clase obrera y eso es lo, lo, lo importante ¿no? de Exacto. las masas trabajadoras y eso es lo importante no, no la, no la transforman en un sistema para oprimirlas sino le, lo, la transforma y le incluye un sistema para liberarnos. Y esa sí. es la clave de todo esto. Está muy bien. Y no hay que alejarse del tema, digo, no no dejarlo que se ocupe, entre comillas, los especialistas, sino que tiene que mezclarse y sí. tenemos que estar todos allí muy atentos. De alto contenido político todo esto. Sí, pero ¿sabes eh, lo que pasa, Ángeles? Que sí. Nosotros tenemos ahora cosas muy urgentes, ¿no? Sí. Muy urgentes. La elección nacional, la cual estamos batallando para ver si volvemos al Parlamento cosa que es un, es algo importante sí y la otra es el, la seguridad social exactamente, exactamente ese es el combate ¿no? y, y dentro de ese combate está todo esto bueno, con esto le decimos a los oyentes que en el programa de Unidad Popular hay un anexo sí. que justamente es eh, ciencia y tecnología y ahí la pluma de Cheroni está muy nítida. Un saludo grande por ahí para vos, Alción, para Lidian, un abrazo grande, un agradecimiento siempre por los aportes. yo a ustedes y me disculpo por por no haber podido expresarme con mejor calidad. No te puedo creer esto. Un abrazo. Sí. Un abrazo, créeme, sí. <risa> un abrazo. Hasta todos. Chau, claro. chau. Gracias a ustedes.